Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Contame, eh, ¿cómo están viviendo esto? Espantosamente. ¿Qué querés que te diga? Eh, no no puedo salir todavía de, de mi asombro. Eh, no puedo, no me entra en la cabeza tanto tanto odio, tanta maldad que tiene, que tiene la gente, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, no sé qué quieren. Eh, quieren atentar con porque no es atentar solo con con Cristina está atentando con contra la democracia me, me lleva al año 76 77 que que era pequeña y, y no, espantoso eh, siento mucha angustia mucha angustia uh -huh. Nelly, Qué significa Cristina para vos Para mí, Cristina, mira, Cristina, en los peores momentos eh, que hemos estado viviendo, yo soy una mujer, siempre fui criada en, en la miseria, en la miseria, ¿no? fuimos tengo, Vengo de una familia pobre, y cuando estuvo el gobierno de, de Néstor, me acuerdo, que nosotros ahí en ese tiempo vivíamos eh, en Estrueque, me acuerdo, en los trueque antes de llegar néstor y cambiábamos eh, cosas que encontrábamos en la casa o en las plantas por ejemplo limones por comida eh, yo tengo cinco hijas mujeres más eh, un montón de nietos en ese tiempo tenía cinco hijas tengo cinco hijas mujeres y eran eh, cinco seis nietos y nietas que teníamos que darle de comer era una desesperación hasta que llegó Néstor. Hasta que llegó Néstor. Mi compañero Juan, eh Juan Lima, él es albañil. Él tenía un trabajo continuo, como si fuese un sueldo mensual, porque tenía un trabajo continuo. Después sigue Cristina, y entonces, ¿qué para mí Cristina? Yo no, siempre le digo a mi compañero que yo lo acompaño a él porque él ama la política. Yo siempre fui eh, no tan pegada a la política, pero sí me di cuenta en un momento que tenía que, que estar en la política, porque es la única forma que podemos darle una vuelta, no una vuelta a esto uh -huh. y, y, y tratar de llevarle a la gente eh, cuál es la política que, que conviene más a la Argentina, eh porque realmente Néstor y Cristina fueron, desde que yo tengo conocimiento, porque sinceramente, te soy re sincera, nunca me había metido en la política, pero hasta que empecé a ver y a, empecé a salir yo adelante con mi familia, a través de de estos gobiernos, me di cuenta quién era la derecha y quién era la izquierda. mhm. Uh -huh. Y entonces qué te puedo decir, Cristina es todo para mí. Yo siento un amor profundo por ella, pero ojo, no eh no soy fanática. No confundan el fanatismo con el amor y el respeto. Yo la respeto mucho y la amo, la amo con todo mi ser, pero no soy fanática, ¿eh? Mhm. Uh -huh. ¿Que van a movilizar Nelly esta tarde? Sí, por supuesto. Por uh -huh. supuesto desde acá ya estamos preparando todo con las chicas es más las chicas quieren suspender todos los todos los trabajos que hay en, en la comisión no yo si las profes quieren venir a dar clase que vengan tienen total libertad este, pero nosotras eh, las que seguimos uh, uh, la, la democracia, vamos a estar presente por supuesto que sí. Uh -huh. Nelly, agradecemos esta conversación con Kermes. No, por favor. Gracias a ustedes por por tenernos presentes. Abrazo. Ahí Abrazo. conversamos con Nelly Castillo, ella es presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio San Cayetano, es integrante de la cooperativa Las Tercas, eh, milita en la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andrea,